Antes luminarias como Errol Flynn, Michelle Simón, Edward Juntos, una ciudad de mejor, una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí Como sucede cada tanto, me dejaron completamente solo, Jolki Palki, yo solo y es aburridísimo que yo les hable. Así que vamos a escuchar música hasta que vengan Lili, Lisandro, el que quiera venir. Arrancamos con Ben Kweller haciendo Penny on the Train Track. Esto es Jolki hasta la una de la mañana 411-8204 el teléfono. Jolki arroba la dirección de correo electrónico. Ben Kweller. That midnight meal If you can't get behind Your own life Get behind the driving wheel And go Just go Find a place That you don't know Ran into a friend Just the other night Got a badge He's a local cop that boy in over seven years since out of high school i dropped i see i see After that train comes and takes me away Pick up that guitar And play Just play Play that rock and roll for me He's in the yard just washing his car Thinking about his pretty wife With the KitchenAid Making him the perfect light And it's grim So dim When you wish that you were just like him I'm just penny on the train track Waiting for my judgment Baby girl, let me see those legs before I get flattened away, I wait. si vale. cada uno llega a la hora que quiere viene billy con plata y se cree que me puede comprar tirándome cuánto 30 pesos obvio para obvio. 30 pesos miserables, que deberían ser 50 Pero me y quiere hay comprar hay por ahí un cheque. por ahí <risa> y hay un cheque. por ahí 37 ¿Me, tre y <risa> me trae el cheque me devuelve me de rebota los cheques billy es una cosa de loco no, no, no 411-8204 el teléfono yo equipa aquí en publicar las finanzas de bla la dirección de la el correo electrónico no a veces todavía encima que no quieren pago? sacar los 30 pesos de bueno. Yo voy. viene alguien de acá y dice eh, usted tiene que pagar el espacio no, re... tiene que venir nos a al 98 tiene que, tiene que venir alguien acá ahora para decirnoslo ya que vienen han venido a esta hora paguen nos la marta había reuniones raras acá. eso vamos a decirle a quien corresponda queremos dinero Al recibir golpes y servir mesas, sí. es un nuevo trabajo en China. Que servir mesas es? ya era un trabajo. Pero y recibir estaba, golpes. Estamos hablando del nuevo combo moral. De, ah, de nuestra siempre fuente eterna de noticias china con toda su extraña cultura. Entonces, ¿qué hacen? Van, sirven una mesa y las golpean. No, lo golpean al camarero en Pekín. <risa> Un bar del este de China ofrece desde hace poco a sus clientes una forma de descargar su cólera, autorizándolos a, utiliza, a utilizar. En, en los países tercero mundista cagamos a lo loco. Claro. Por la boca con, con la bandina. ¿no? Claro. La cólera en los países primer mundista la canalizan por acá, no por las tuberías del inodoro, como acostumbramos nosotros. Y lo hacen utilizando a, a los color. camareros como punching ball o saco de boxeo. Según informó, este lunes un diario ahí del China Daily. La oferta es muy... ¿China Daily? El China el, China el China Daily. Daily. Acá dice eso. Según la agencia AFP. <risa> Influencia <risa> americana, ¿no? La, no, sí. Es, los japoneses y los chinos parece que les pasa lo mismo. Ese mal gusto de ciertas palabras que sean en inglés. Danger, en japonés es danger, por ejemplo. Lo utilizan muy comúnmente. No, no no traducen algunas cosas no sé a quién le importa ah, lo que estoy diciendo claro, <risa> la, la oferta es muy tentadora pero sobre copa, todo... ¿No? Ay, dale, tipo eh. de mundo viste quiero hacerme el viajado y todo eso sí ¿Tran... o el que mira televisión no el, el de los dvd viste que traducen todo sigue en chino pero danger sigue siendo danger o advisory y esas cosas ¿Pero qué vos ves lo, las películas subtituladas en chino y ves que está todo en chino y en el medio dice Danger? No, no, algunos DVD vienen con todas la. Eh, porque no es un subtítulo la presentación esa. Entonces en una parte te pasan todas las presentaciones. O los títulos, los títulos. Ah, no es en el título de la película. El Danger te lo ven ve todos los idiomas. Monkey, están... Monkey, Monkey y una palabra en chino, por ejemplo. Está bien. Voy a entendiendo. Ahora sí, sigo. La oferta <risa> es muy tentadora, sobre todo para las siempre violentas milicias británicas que pasen por el mundo en busca de la paz ajena. Hay un audio. Nos tomamos ¿Pero? en serio cualquier alegación de maltrato y estas serán investigadas en profundidad. Pero, pero, si te ¿por qué pero me gustaría decirles que la gran mayoría de las tropas británicas okay. se comportan adecuadamente y hacen un gran trabajo para nuestro país y para el mundo. Ah, no para Britannia. Britannia. Pregunta. Sí. ¿El, el operador que te abre el oído influye en el resultado final del programa. Porque yo soy el único tarado que lo escucha en estos momentos. Ah, claro. Entonces, línea directa con Billy. Matías te afecta de una forma, Pereira te afecta de otra, Peñalves de otra. Cada uno tiene su idioma sin gracia. En este café de nanking que es como se llama la ciudad, el, bueno. Se arma un quilombo bárbaro, me imagino. Porque vos te levantás, ya se le metes una trompada, una patada voladora al mozo. El mozo se cae arriba de la Pero mesa. Está protegido hermoso, Se cae arriba de la mesa de otra gente que está ahí. Imagínate tomando. que, que qué cólera. la o sea, gente retroalimenta la cólera. Claro, se enoja y le dice al mozo, pelotudo, te caíste arriba de mi mesa sí, y lo digo. golpean al, al mozo. Exacto. Pero y la, se arma un. En momentos de cólera la gente se vuelve más tolerante. Los pocos, por ejemplo, se caen en el piso y lo levantan. O sea, en la, tole, en, la, salgo, en, la, en la guerra hay una especie eh, de... de Salvo cuando decía. deciden patearlo y lo matan. Y cada tanto muere alguna de esas Prende ¿no? el fuego el techo. Eh, eso pasa con los taraditos, eso que escuchan porquería. Yo que escucho buen rock no me pasa. Yo me no acuerdo de haber ido a ver recitales divididos. So, esta gente te cambia en los callejeros. Tengo miedo, una cosa. ¿Qué? Me pasó el otro día. Vos vas a un recital, querés sí. ver tu banda favorita y sasta, hasta callejero. ¿Cómo te aparecen? Se meten en todos sí, los otros conciertos. El otro día quise ir al recital de agosto. Eh, ¿Y qué pasó? Y y no, no, casi, Pero parece en serio no, no había llegado crónica todavía, entonces dijeron decidieron cancelar el show Es literalmente el fantasma de, de Callejero, ahora lo que está dando vuelta Está por tocar, que yo, los tipitos, interrumpen Y ahora el pato Fontanetti y los callejeros De todos modos, la gente que va a ir a ver esos recitales en general ¿Quieren Es ver, un guay. público que... No? ¿A ah, es que el, te mi... lo meten de prepo? Claro, te están Callejero que aparece Matame, no le tiran con tomate y esas Pero cosas no se preocupe, no va a aparecer en el recital de Das Punk Que va a ser el único al que pueda ir este año Va a aparecer en el recital de, de bandas así como ellos Yo le tiro con algo ¿Viene das a Punk o dijiste una cena? No, viene Das Punk Me dónde? llevo un tres tiro y le apunto con el tres tiro ¿A dónde viene? A una de esas cosas que organiza Greenback Sí, vienen un montón, Billy Metete, metete ¿A en él? internet ¿A Y algunos, nos, ten nos tenemos que dividir Hay que conseguir ¿Para qué trabajamos en una radio haciendo un programa de música? Billy va a ver Beastie Boys Ahí no va a ver nada El bar se llama Areja de Van Gogh, El sol Van Gogh. se levanta sobre una cólera apaciguada oh, oh, oh. ¡Qué lindo nombre! ¡Qué ¿cómo, hippies cómo es de, de mierda para <risas> andar golpeando así ese nombre tan hippie! Cólera apaciguada, claro, es, es golpearlo con moderación Ajá La clientela puede, pagando, golpear a los empleados, romperle las gafas y gritarle Precisan Es decir, hay como una carta un menú sí. aparte. Golpear, romper la gafas más por eso? Claro, sí, sí, sí. Además ah. pueden elegir la vestimenta de los camareros, incluido, por ejemplo, <risa> pedirles que se vistan de mujer. por vos sos un golpeador de mujeres. Oh, qué lindo es. Si sí, ¿Y querés sí, descargar sí, tu ira y como mujer, la de... lo querés vestir de niño. Porque te gusta golpear niños. Se disfraza de niño el camarero. Muchas organizaciones, como siempre pasa, están en contra. Nosotros las odiamos, que ¿Por ya... Hay... Qué? ¿Quién está en contra y de eso? Todas esto? esas ONG, ¿viste? Todas las ONG están para molestar, contradecir. Sí, y nunca están a favor de nada, siempre en contra de algo. Y ya se organizan para detener este aliento a la violencia. No silenciéis el maltrato. Cuando estéis en una situación en la que creáis de que ahí hay ahí maltrato, cuando estéis en una situación en la que creáis de que ahí hay ahí maltrato, no lo silenciéis, contadlo lo dijo? Eso? Contadlo. Está tosiendo ahí atrás alguien. ¿Terminó? No éramos nosotros, sí, terminó. Eso, básicamente. Queda uno, te recuerdo. Para liberar su cólera de... Queda uno, ¿entendés? Un qué? Un audio. Ah, sí, sí, sí, por eso se dio, sí, sí. Sigue. Para liberar su cólera deberán desembolsar unos... Entre 50 y 300 yuanes. ¿Yuanes? Que son cuántos dólares. Claro, si viene el yuanes, eso, podría disfrazarlo de yuanes al camarero y lo golpeás. ¿Qué te, ¿A qué Tal tenés Tomás. contra Juanes, Ahora, ¿qué tenés sí. contra Juanes? Sí sí, sí, sí, yo, yo lo no, golpearía. No, nada en part... el pelo, me molesta el pelo de Juanes. A mí me molestaba la canción esa que tenían. Ah, tiene varias. Una que ponían, una que Siempre. había un video que iba para atrás y para adelante, todo el tiempo. Tengo la camisa. Ah, eso, ah. Eso, eso le pondría, el tema de oro. la camisa y lo golpearía hasta que la camisa quede toda ensangrentada. A mí me gustaba uno que era con un videoclip y con un Mickey Mouse. Medio raro. Pero bueno. Hicieron sí. un tema, como la, la versión de ese tema con Molotov, que estaba re... Pero eh? merece la muerte. No, sí. Acá el único que merece la bueno, muerte... Bueno, golpiza. Es que ni, tiene un... Eh, un... Ay, no me atrevo a decir. Bueno. <risa> tiene pues, miedo de quedar como Iván Noble. La cuestión es que eso <risa> es entre 5 euros y 30 euros más o menos lo que piden. Los 20 jóvenes Orá, empleados del barrio... No, bar... sale nada, 5 euros. Y cagas trompada. A está buenísimo, pero viste como es China, yo, una moneda devaluadísima. Yo pago. Uy, que lo traigan acá. Y poner, comprar la franquicia. Imagínate con el 1 a 1, te sale 5 pesos nomás. ¿Eh? Ve, y cagas trompada a un tipo por 5 pesos. Bueno, en lugar lo podemos ah, hacer gratuito. En, en, está en un país donde... Golpear que... a la gente es gratis. no, no, donde... <ríe> Eh, me golpean todos los días te pueden pegar un desde tiro desde el gobierno por tres pesos. desde la sociedad ¿Qué? Que, que te pueden pegar un tiro por tres pesos eso es colombia No, no acá <risa> Acá hay sicarios putos también pero cuánto vale una bala son todos homosexuales los sicarios por, de, de, deja de, de dejarte de influenciar por las que, películas de, que Yo y que pasan una película no sí, pero, pero es mí... verdad tiene lógica porque si vos aceptas plata para matar un tipo tranquilamente la aceptas para que te rompan el culo En un me, me manejo del gatillo Para donde sea En fin Cuando aceptan este trato <risa> reciben Antes entrenamiento físico Los mozos para prepararles claro. Ante los ataques de la clientela Y llevan protección durante el servicio <risa> Un garrón Yo quiero que le duela A lo mejor el de 30 euros Se sacan de... algo de la protección sí. El propietario del U bar 96 De 26 años Abrió este bar el pasado mes de abril. A mierda, hace bastante. Está llenando de plata. Inspirándose en actividades similares en los bares de Japón y en su casa, donde tuvo problemas con su mujer, pero lo inspiró. Este joven de 26 años ya estuvo seis meses en la cárcel en 2003 por maltratar a la fallecida. <risa> Pero este no la... joven de 26 años ya estuvo seis meses en la cárcel en 2003 por maltratar a la fallecida. Está bien, pero no la mató. Le, me, no, ya estaba muerta. Ya, claro. Pero le, le... <risa> capaz que la había matado él también. <risa> encontraron muerta ahí el tipo pegando. El la, primero la mató, fue, hizo cosas, puso un bar, volvió, le siguió pegando y ahí lo encontraron recién. Yo iría a un especial de la semana. Vamos ya, si un negro muere, un negro muere, hago, especial, hago especial, cantando su música tradicional. tradicional. Yolki Palki presenta, The Special Love, tras la muerte del cantante de Love, la primera banda multiracial de rock psicodélico. <risa> claro, me mataste y ahora yo qué digo, quemaste toda la información. Murió Arthur Lee la semana pasada el cantante de Love y le hacemos un homenaje. Primero a Lone Again Or y después The Daily Planet. you. What you choose to do and I will Funny thing somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest one. And I will be alone again tonight, my dear. La producción de Jolki Palki se auto Una marea verdad surrecántico penal en río de ribotril. Desde su propio sufrimiento deportes en Cholky, Balky, Bambaster Deportes en Cholky, Balky, Bambaster Deportes en Cholky, Balky, Bambaster La vida es maravillosa, señoras y señores, por eso estamos acá, viéndola, poniendo la mejor cara, la cara redonda, la cara del deporte, la cara que todos queremos poner cuando la pelota va de un lado al otro, cuando pica y no rebota, cuando se va un poquito más afuera, cuando pica fuera de la línea, eso es básicamente el deporte, la estupidez por una cosa redonda que tiene que estar dentro de determinados parámetros y no irse más de aquello. Por eso saludamos a Jesús María, el hombre que sabe dónde tiene que estar la pelota en el momento de muy bien querido y nunca tan ponderado jesús maría torres buenas noches hola álvaro cómo estás tanto tiempo sin escuchar esa voz poética muy bien querido jesús maría torres ansioso por empezar esta jornada laborable este momento mágico que nos reúne cada cada cada lunes para hablar sobre la verdad lo que nos importa y de lo que vos sabés y de lo que yo escucho solamente y lo que yo te digo jesús maría torres sabes que tenés razón por eso empieza de este modo Comienza la emoción Desde ahora y hasta las 9 de la noche El mejor equipo de profesionales En el mejor programa deportivo Para hablar de estupideces estoy yo Jesús María Torres Para decir las cosas que pasaron Está nuestro locutor estrella El señor que lo dice todo Nos resume lo que pasó con generosidad y con anero. Así que escuchamos la primer, la primer, primer recuerdo de noticia El primer fragmento de realidad que nos va a tocar comentar Goleafa, torneo apertura. Ganaron los que tenían que ganar. Estos son los punteros. Independiente, New West, Boca, Arsenal, River Racing, San Lorenzo, Belgrano, Estudiantes y Argentinos. El resto, perdedores del octubre, mísero empate sacaron. ¿Qué sacamos de conclusión, mi querido Jesús María Torres, con estos datos? Todos ganaron, todos perdieron. ¿Qué miércoles pasó? Bueno, sí, la verdad es que es un dato pintoresco este de que no se haya habido ningún empate. Algo que era muy poco... Habitual en el fútbol argentino, donde los partidos eran muy parejos y se producían muchísimos empates Pero creo que se dieron los resultados más lógicos, ganaron los equipos que, que eran candidatos De los de, lo de acá, que tenemos para decir? Y bueno, la verdad que Newell sorprendió con sus, con sus guaraníes Porque hablan en guaraní no hablan ni siquiera en español Pero pues algo van a aprender y la verdad que sorprendieron los delanteros paraguayos de Newell Y bueno, la decepción de Central en Córdoba Y la expulsión del Kili fue correcta, fue un acto de desesperación, así, porque, sí. pero fue un acto de desesperación. El Kili quería que parara el partido y nadie le hacía caso. El pobre Kili dijo, bueno, lo paro como puedo, lo paro. ¡Cac! Paró el partido el Kili. Sí, también pasó a la pierna de, del jugador de Belgrano, pero bueno. Pero las intenciones de Kili fueron buenas, me parece. Bueno, parece que el árbitro no lo entendió así. ¿Culpa de Gorosito? ¿Tenemos este mal resultado los canallas? ¿o sí, fue... creo que tuvo su, su parte de culpa. Hubo críticas en los cambios, me parece. Sí, más que nada en cambiar lo que ya venía haciendo Astrada, me parece que Gorosito quiso meter un toque personal y, y no le salió bien, por lo menos en la primera fecha. Deje tocar Gorosito, deje. Pensó en comprar arte? Sabemos que no, Jessica, la casa de las empanadas, prepisas, mil volantes a 20 pesos. Te regalamos la salida a láser con la operación de cataratas. Jessica, la empanada de buen color. Porque tenemos de todo para compartir, tenemos tantas cosas, aquí va más datos. ¿Pensó en comprar arte? Sabemos que no, Jessica, la casa de las entanadas, prepisas mil volantes a 20 pesos, te regalamos la salida a Láser con la operación de cataratas, Jessica, la empanada de buen color. Villa de Madrid, el seleccionador argentino de básquetbol, en la que fue su más floja actuación en la etapa de preparación para el Mundial de Japón, cayó ayer ante su similar de España por 79 a 67 en la definición del torneo de Villa de Madrid. ¿Nos olvidamos de cómo ganar o nos encontraron la forma de derrotarlo, Jesús María? ¿Qué le parece a usted que fue lo que ha pasado en esta contienda basquetbolística? No, no sé, yo creo que el director de Canal 13 lo que se olvidó fue poner el primer tiempo en el aire, pero bueno... Parazo aparte. Pudimos ver el segundo, nada más... Culpa pues... de Goyán debe ser eso, no se haga problema. <ríe> pero bueno, la verdad que lo que pudimos ver en el segundo tiempo, bueno, Argentina se venía con una desventaja que, que pudo remontar, pero obviamente como tuvo un mal primer tiempo, suponemos que tuvo un mal primer tiempo y... y no le alcanzó. Y había tenido un partido también más o menos contra Lituania el sábado. Pero... ¿Eran dos partidos de torneo nada más? Sí, son partidos de preparación, ahora Argentina va a jugar algunos partidos por Singapur, digamos siguiendo la ruta hasta terminar en Japón, donde el 19 de agosto a las 7 de la mañana va a jugar su primer partido contra la Francia de Tony Parker. Estará por mi casa, calculo yo ese día. No, a las 7 de, de la mañana. Pero ¿qué lo va a ver a los se levanta a las 7 de la mañana. Pero yo mucho puede volver de algún lado, pero que se levante, no. La metió con el mate, la metió con el mate. Chero a Mate Fergueras en sus distintas presentaciones. A 21 horas en el Centro Cultural Narváez junto a los del suquía. Cherba Mate Fergueras con buen sabor a toda hora. Voleibol, el seleccionado argentino masculino de voleibol, liderado por la fuerza ofensiva de Marcos Milinkovic, venció ayer el poder de Portugal por 3 a 2 tras remontar una desventaja de 2-0 en el cuarto fin de semana de competencia. Estuve interiorizando a Jesús María, o sea, leí un pedacito más que el lead. Me aventuré a leer más sobre el vole y sobre este campeonato. Y es verdad que solamente pasa el primero, o sea, estamos fritos, Jesús María. Nuestro equipo, en nuestro torneo, en, nuestro, digo, en nuestra división, está Brasil también, me parece. Sí, sí, obviamente que Brasil gana todos sus partidos. Pero por lo menos Argentina hasta ahora solamente perdió con Brasil y después al resto de los equipos le, le ha ganado. Le ha ganado, sí, 3 a 2 a Portugal. El sábado iba ganando 2 a 0, después tuvo que ir al quinto pero lo ganó Y el domingo pasó lo contrario, Portugal es la quien ganaba 2 a 0 Pero Argentina lo dio vuelta y se llevó dos victorias por 3 a 2 Nos queda acá Brasil de local sería, ¿no es cierto? No, no, no, con Brasil ya hemos jugado los cuatro partidos Lo que sí cabe recordar es que la selección argentina va a estar jugando... Aquí en nuestra ciudad, este fin de semana, sábado y domingo a las 6 de la tarde contra Portugal La única cosa posible es que Brasil pierda los mismos partidos que ganó, que la diferencia, ¿no es cierto? Sí, tendría que perder cuatro partidos, es posible que pierda uno, que pierda cuatro y que Argentina... Bueno, sí que Argentina gane el resto de los partidos porque le quedan dos con Portugal y dos con Finlandia acá Pero lo más difícil es que pierda Brasil ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena Jesús María! Tenis, el potro es el nuevo Coria consagrado campeón del Challenger challenge esa es la promesa del tenis argentino que haciendo leña del árbol caído el mago cayó nueve lugares en el ranking de ATP y está en el puesto número 42 ¡Bú! Coria, Coria Ese chiquilín no me con confianza, Jesús María, ese hombre que parecía no tan culto y no parecía tan aventurado y decía, este chico tiene garra, este chico tiene garra y va a llegar lejos, este chico tiene problemas psicológicos y realmente se está enterrando en su propio problema, Jesús María Torres, todos nos identificamos con Corea, nos estamos hundiendo a nosotros mismos, no podemos reportar nuestros problemas internos y todo eso repercute en la vida, eso es lo que le pasa a Corea y lo estamos perdiendo, pero del potro, del potro se va a portar bien. Bueno, es un jugador muy joven, pero volviendo al Corea, bueno, como ya dijo... Nuestro locutor va a tener como entrenador a Gracio de la Peña ¿Eso eh, es bueno para Coria cambiar tanto? No, no es bueno cambiar tanto, pero por lo menos de la Peña es un buen entrenador Va a empezar va a volver en el US Open, o sea, va a entrenar unos cuantos días con de la Peña Para volver en esa competencia Es eh, para completar la información del tenis Hoy, Albandiani y, y Gaudio perdieron en el torneo de Toronto y ganó a Qué Queda Casuso no va y mañana juegan más ¿Queda Casuso o mañana juega más? No, no, no, la, la primera ronda continúa mañana. Eh, por ejemplo, Chela va a jugar con su amigo Leighton Hewitt mañana. ¡Partido para ver! ¡Cabón! ¡Diría Leighton Hewitt! ¡Vamos con las policías! Eh! Pero eso fue infracción, infracción. Robar cable también es infracción. Los cables telefónicos son de todos. Hacete el tuyo. Relojería, roticería, el pollo a tiempo, gran variedad de platos y hortalizas Te preparamos el pedido mientras te quedas esperándolo en el hall de entrada En tu coche o en tu casa si llamaste por teléfono Justamente envíos a domicilio al 435 49 84 7 El pollo a tiempo, tus mejores vacaciones Surreal mix de noticias Crespo retornó al el Atlético de Madrid Ganó un torneo de Shanghai con un gol de Agüero Claritos te ves está triste y piensa el ganador, el gran de Hungría a ver, a ver, analicemos esto, analicemos, Crespo derrotado, vuelve al Inter de donde lo echaron, ¿así? Sí, sí, pero bueno, la verdad también Crespo quería volver porque la verdad que su nivel no le da para competir con los delanteros del Chelsea, Jetsenko, Drogba, Balak... Así que vamos a ver si se hace un huequito en el Inter donde tiene que competir contra Cruz. Por ¿Qué feo ¿qué, qué sería hacer ahora el, de, el suplente de Cruz? Pobre, pobre Crespo. Ya sería lo, lo más bajo que le podría pasar, pobre Crespo. Lo próximo es para Qatar, para Crespo, más o menos en la agenda del señor Crespo. Sí. Sí, a iba... Cuenta bancaria el señor Crespo <risa> si va a Qatar. ¿Y el agüero? El agüero, bueno, jugaron un torneito allá en, en China con el Atlético de Madrid con unos equipos muy fuertes, así que... Realmente se va a ver ¿Pero mirá güero, allá? Bueno, sí, bueno Le regalaron una, una caricatura de los supercampeones a Agüero, así que El resto no nos importa, ya dijimos suficiente Seguimos con más información deportiva entonces Porque ya nos cansamos de no el fútbol Chapa Gol. Fernando Romero retuvo ayer el título del Senior Master del Tour Europeo de Gol para acumular 297 golpes y quedarse por segunda vez consecutiva con el torneo realizado en las canchas de One World en Inglaterra. Y como esto no es excusa para dejar de agarrar el fútbol, tenía una pregunta para el señor Jesús María Torres con respecto a allá, la que parece que quiere ir y quería ir al, al equipo ese amarillo del orto, de tanto objetivo de Sorín ¿cómo se llama ese equipo? Sí, el Villarreal. Ahí está, ah, el sí, Villarreal. Muy, muy lindas las declaraciones de Verón en el gráfico sobre nuestro amigo Sorín ¿Qué dijo, qué dijo, se despachó? directamente le va a arrancar la cabeza, bueno, pero supuestamente se llevaban tan bien. Qué lindo sería el retorno de Sorina, la vuelta a River para hacer los partidos cada vez más interesantes. Con todos los vegetes que fracasaron en la selección argentina, desprestando seguro al otro con odios irreprochables. Por fin el torneo de apertura tomaría el vuelo que todos queremos. Jugadores que se odian, millones de plata y gente que ya no puede ganar más. Sería un partidazo que su María Torres no sería hermoso para el fútbol argentino, que quiere gozar González se enojara. ¿Con quién se puede enojar y quiere González? Y bueno, con alguno de la banda de Sorín. Jesús María Torres, te agradecemos muchísimo tu verdad, te Tú tu la predisposición a decir lo que sentís, a decir lo que te parece a tratar de saber y a hacernos entender que el fútbol es importante, que todo el deporte nos interesa y que es divertido verlo porque es divertido es algo y algo tenemos que tenerlo y con algo tenemos que descargarlo Jesús María Torres, te quiero decir buenas noches querido, buenas noches Álvaro ahí está, esperemos vernos prontamente esperemos que el básquet nos en una mañana rica con media y facturas a todos los que les importa algo de todo lo que hicimos por ustedes Y a todos que no importa, jóbanse porque esto sí actualización, sí es el deporte, el deporte no descansa, ustedes sí cerdos miserables, váyanse a dormir y esperen ver correr más gente por la mañana. The bugs got up in the camera's garbage wagon stuff with apples and with eyes. We quietly slipped across the border into Arkansas, but still we couldn't find what it was we were looking for. So we trapped under the sky I look, along the river ground But yeah, I couldn't help but notice how. The little things that used to make us happy made us sad But still I'm glad I hitched my apple wagon to your star I never would have got here if I'd thought on my heart I didn't think much of it till I took We made it down to Nashville in the end And no one ever signed up The country disco band However hard to try together It seemed to be enough We never did get famous still It made us kinda happy And it kept me off the drugs And now I'm glad I hitched my Apple wagon To your star I never would have got here if I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 11 8204 el teléfono y yo que arrojo el la dirección de correo electrónico y estaba tenés, bien messinger no si sí, esto estaba viendo los mail como como la gente nos quiere te, te, te pone así la la, la piel de gallena por venir los conoces a los freak brothers eh, no tenía el gusto <risa> los freak brothers era un, una historieta sí. en la década del 70 que la, la hacía un tipo que se gilbert shelton Que era un genio como el sidney shelton claro no shelton mira cómo sabe mira cómo quería saber si sabía de escritores malos por 500 gilbert shelton entonces era y fue el uno de los cómics pioneros locos chiflados y revirados de la década del 70 eran tres hermanos que son los freak brothers y yep. vivían en una misma casa y su único objetivo todos los tres chiflados todo el tiempo toda la vida todos los días Era conseguir drogas, drogas, drogas y drogas. Y de Probar esto? drogas nuevas, en los 70s. Bien. Estaban buenísimas, unas historias totalmente locas, chifladas, retorcidas. Sí, eh, sí, <risa> Gilbert <Giller> Shelton <risa> de, dejó de hacerlos hace como 10 años. Porque se aburrió. Estuvo 25 años haciendo la misma historia. Estos tipos.. Por fin alguien honesto. Se aburrió. ¿no? 95, 96 dijo, bueno, basta estos tipos. ¿Los siguen comprando? Claro. Pero sí. Sí, se pueden conseguir en internet. Son, son todos, geniales. Bueno. Bájenlos si pueden. Freak Brothers. Pero están puede... todos en internet. No, no están todos, pero hay un montón. Y lo que hizo eh, Gilbert Shelton, hizo una nueva historieta sobre los hermanos después de 10 años que lo abandonó cómo quedaron dice, bueno voy a hacer una nueva no están igual igual igual que siempre oh, entonces, pero, pero, porque, sido, pero está buenísimo se, aburre, se aburrió pero lo puso de nuevo la pueden que, que no es caprichoso la pueden la pueden ver en www.fabulousforryfreekbrothers.com oh, por favor y a qué viene esto a que está buenísimo miren la <risa> Bajen, véanla esa es gratis. Ah, para, para, y Después, para. vayan y compren un montón de historias de, de los Freak Brothers. Yo me alquilé el otro de, el domingo. Déjame terminar. Y además, oh. además, en la ¿quién más pero ¿Qué persona es razonable? Se puede ver el, el tráiler de la película que están haciendo sobre los o oh. La película que va a ser en animación stop motion. Ah. Y que hay unas imágenes que están alucinantes. Realmente va a estar de calidad la película. Eso es lo que estuvo haciendo sus últimos 10 años. Gilbert Shelton, sí, de muy, muy, pero muy buena calidad. ¿Te sorprendió? Sí. De lo mejorcito que viste. De lo mejorcito que vi así que se puede ¿Cómo meter? Son, eh, muy muy como son si y hay lo... uno con Describilo a los freak hay uno con y así de ¿Tres? cowboy vestido así medio de cowboy hay un gordo cerdo que se la pasa morfando Ajá. y drogándose sí. y hay uno que es así es el, eh, el chino volpato, el insípido que no, no tiene ningún tipo de participación pero pero pero te salió un toque de cultura básica argentina dijiste el chino sí, <risas> ¿qué te pasó sí. me paro y qué. Volví a los 90 tan más sensible con la gente <risas> Qué empatía, esto, esto genera concordancia ver. Sí, con sí. el público. No, lo que yo tenía para el 16 military wines. 32 softly focused brightly colored eyes. Staring at the natural tan. 32 gently clenching wrinkled little hands. On to their rivals Cause America can And America can Say no And America does If America says It's so It's so And the anger person on TV Goes la da da da da Celebrity minds Leading their 15 sordid, wretched, checkered lives Will they find the solution in time Using their 15 pristine, moderate, liberal minds La di da di da de de di de di da. die, da di da die, de de de da di da. Me mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. To see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. I went to the flats above the I cut your hair and get in I smoke some facts and play some pool, You never went to school, still you'll never get it right It's when you're late in bed at night, watching roaches climb the wall If you called your dad, he could stop it, oh yeah Dance and drink and struggle Because there's nothing else to do special one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the keeps things of grace will oh, come out in the back. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go, you are Because there's nothing Si la gente viviese cantando, disfrutaríamos un mundo de paz Oh si, sí, en Cholki Palchi estamos convencidos de que las cosas cantando las suenan mucho mejor Venderemos drogas en los celos, porque está mejor que pipar Si encontras una caja en la vereda, no no no no no la toques, se puede explotar y lo quiero ganar un mundo de canción, yo gui un mundo de canción, yo given un mundo de canción, yo quitar un mundo de canción, yo quitar un mundo de canción, yo quité de canción. Para irse. <risa> basta, hacerme esto. ¿Qué era un trombón eso. Trompeta. ¿Qué era, Billy? ¿Por qué me hacen esas cosas a mí? Bueno, vamos. Esta semana, el disco de esta semana es un disco en el que participa nuestro amigo Nachito. El disco se llama Linda Aguilala, pero voy con un par de chicos de ah, le, ah, España. Ver, sí. Así que lo vamos a pasar a toda la semana al final del programa porque está muy bonito y se lo merece. Linda Aguilala, el disco, supongo que se llama Linda Aguilala porque no dice en ningún lado. El miércoles Nacho le seguramente les va a contar. Nos va a aclarar un poco de esto. Eso, y les va a contar dónde comprarlo. Saber perder, Linda Aguilala, el disco de la semana. Hasta mañana, esto fue Yo, El Kipalqui. ¡Chao!